todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra ochenta años. Después de él fue Samgar, hijo de Anad, el cual mató a seiscientos hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel.